El jueves pasado, siete presos murieron en la Comisaría 1 de Pergamino. La versión oficial ofrecida por la policía bonaerense afirmó que se trató de una pelea entre detenidos que terminó con la quema de los colchones. No se pudo hacer nada para evitar la tragedia, advertía esa versión oficial. Con el tiempo hemos aprendido a desconfiar de este tipo de versiones porque durante la noche del jueves los familiares de los presos llegaron a la comisaría, la policía los recibió con balas de goma y gases lacrimógenos y había algunos mensajes que ya habían recibido los familiares. Por ejemplo, uno que decía, Mami y vení rápido que nos mata la policía. Este fue uno de los mensajes por teléfono celular que recibió la madre de uno de los detenidos. Vamos a escuchar el testimonio de familiares, de víctimas de esta masacre en Pergamino empezó a mandar mensaje de que vengamos todos para acá porque le estaban pegando, le, los estaban lastimando. Cuando llego al trabajo, pongo el noticiero y me entero que había siete muertos. Me vengo para acá y nos dicen que los chicos murieron todos asfixiados. Hay fotos de los chicos todos lastimados, bañados en sangre. El humo no te saca sangre. El humo no te lastima la piel. Los chicos están todos lastimados, no están asfixiados. Los chicos los mató la lo misma policía y ninguno sale a dar la cara. ...ya estamos en comunicación con Rodrigo Pomares, director de Seguridad Democrática... ...de la Comisión Provincial por la Memoria... ...Rodrigo, buenos días, Diego te saluda... ¿Qué tal? Buenos días... Rodrigo, estuviste presente en Pergamino... ...queríamos preguntarte tus impresiones... ...de este hecho en principio... ...sí, sí, estuvimos presentes... Este, ...la comisión fue el viernes... Y, ...bueno, fuimos con un equipo de compañeros... ...y sobre todo en ese momento... ...a, a bueno, ponernos un poco en conocimiento... ...de qué era lo que había ocurrido... ...tomar contacto con los familiares de las víctimas y organizaciones de allá de, de Pergamino, eso se hizo. Eh, al día de hoy estamos presentándonos como patrocinantes de, de al menos tres de las familias eh, de los chicos que fallecieron, eh, y bueno, para hacer el acompañamiento y obviamente para impulsar eh, y colaborar en la investigación desde nuestro rol como, como particulares damnificados. Eh, lo que ocurrió, en primer lugar, hay algo que, que me parece y nosotros lo venimos recuperando y tratando de, de reforzar, que es eh, que en esa comisaría, la comisaría primera de Pergamino, había este, detenidas 19 personas eh, en condiciones eh, infrahumanas, eh, que esa comisaría, este, el lugar en particular, la celda 1, donde, donde fallecieron las 7 siete, las siete personas, Este, el día jueves, eh, este, de unas dimensiones escasas, eh, eh, no tiene ventilación, tiene una puerta con un sistema de cierre doble de, de candado, eh, no tenían agua, este, salvo que se las proveyeran desde afuera, tenían una letrina, que es un hueco en el piso, con este, un chorrito de agua que caía arriba si se lo abren para poder ducharse y para poder... Este, Eh, evacuar este, cuando, cuando iban a esa, a esa letrina a hacer sus necesidades, eh, habían colchones de goma espuma, cosa que está prohibida, no había este sistema de este, para para combatir incendios, no había protocolo de intervención para casos de incendios, y no había matafuegos, de manera tal que en todo ese ese escenario nosotros no tenemos más que decir que están dados los elementos para una responsabilidad penal de quienes al menos de las personas que estaban en el lugar este, custodiando y también habrá que evaluar las responsabilidades de quienes este, tenían alguna responsabilidad este, funcional respecto de lo que se ocurrió que, que, que lo que se sí ocurría, que era conocido por todos, ¿no? Obviamente. Así que nosotros creemos que hay elementos de sobra para pensar que que el eje de cómo se inició el incendio a esta altura de las circunstancias es solo relevante para, para un punto más de la investigación que dé cuenta de las responsabilidades de los de quienes estaban custodiando esos detenidos, pero de ninguna manera sirve a esta altura de las circunstancias para eh, nada más que para eso. Mm. ¿Fueron separados ya los policías que estuvieron esa tarde? Fueron separados dos policías, Inés Imaginaria, que es quien tiene que estar controlando lo que ocurre en la zona de calabozos, y este quien es el, el, el oficial de guardia, digamos, este el oficial de servicio. ¿verdad? Uh -huh. eh, esas dos personas fueron desafectadas eh, preventivamente, este, así que todavía este, habrá que ver cómo, cuál es el temperamento que se sigue usando. Y allí, bueno, este, nuestra preocupación en el, en el hecho en sí, por el trauma que genera y toda la voz de, las, de los familiares de las víctimas, obviamente se imaginarán que hay una situación de, de, de profundo dolor, angustia y Eh, atravesado por miles de circunstancias no había personas que esperaban que sus familiares salieran ese mismo día este, había personas que fueron a la puerta de la comisaría y le dijeron que estaba todo bien y horas después estaban este, eh, viendo el cadáver de, de, sus, de sus familiares, eh, hubo un destrato y esto también es parte importante para nosotros del asunto hubo un destrato, un maltrato y una humillación por parte del personal policial Eh, hacia los familiares eh, que a esta altura es, este, es realmente preocupante el nivel de, de, de, de inhumanidad que, que, ro, ro, eh, que rondó, digamos, todo lo, lo previo, eh, el momento, pero también lo posterior. A, a las familias les mintieron, las humillaron, les menospreciaron el hecho de que habían muerto sus familiares. De hecho, los trataron como este, los trataron de manera muy despectiva al momento de entregarles demostrarle eh, que sus familiares habían muerto. Eh, las personas que estaban allí detenidas y que, y que sobrevivieron fueron trasladadas a, este, a una unidad penal donde hoy se encuentran, eh, también según denuncias que tenemos, eh, con un tratamiento este, aberrante, no han comido, muchos de ellos han sido amenazados también. Eh, bueno De manera tal que eh, al hecho se le agregan otras otras serie de, de condimentos. Y por otro lado, para completar la idea lo que ocurrió en no es menos que este, el punto o el botón de muestra de lo que está latente en toda la provincia y nosotros lo venimos denunciando si, creo que a ustedes mismos eh, le hemos dado en algún momento alguna entrevista en la que ya esto lo denunciábamos por allá por 2012 2013 eh, cuando el número de detenidos crecía exponencialmente y producto de, de una serie de políticas que se habían tomado Nosotros decíamos que esto iba también a un colapso, que lo que estaba latente era una grave situación de riesgo de todas las personas detenidas, y estos son los resultados de esas, eh, de esas políticas y son los resultados de eh, no tomar cartas en el asunto cuando hay que tomarlas. De hecho, la Comisión Provincial por la Memoria todos los años presenta un informe sobre la situación carcelaria mostrando la sobrepoblación en los penales, mostrando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y esto se lo entregan a las autoridades provinciales todos los años. ¿Qué pasa con esos informes? Eh, no, no no sé cómo condenarte qué pasa con esos informes. Lo que sí sé es que no se han tomado medidas. Eh, no se han tomado ninguna de las medidas que, que nosotros animos requiriendo este, y sugiriendo también, porque hemos no solamente hecho denuncias, sino que hemos propuesto una serie de medidas urgentes y medidas este, a largo plazo, o a mediano y largo plazo, que nunca se toman, que no han sido tenidas en cuenta, eh, y creemos, obviamente, porque es, es parte de una falta de gestión política que atravesada por distintos seguramente por distintos factores, no eh, uno de ellos que es que, que siempre... ...y lo hemos dicho este, hasta el cansancio... ...siempre el poder político evalúa con más riesgos... ¿eh? ...la implementación o la, el anuncio de medidas demagógicas... ...que eh, iniciar el camino de políticas de más largo, más largo plazo... ...y eh, que realmente tomen en cuenta... Eh, ...la resolución de determinados conflictos... ...y no este, ocultarlos, aplazarlos o incluso... Eh, ...tenerlos como existe hoy en la provincia de Buenos Aires... Eh, basándolos en este, esa resolución del conflicto en el encarcelamiento masivo de personas, cosa que sabemos que nada resuelto en términos de delito y que por otro lado ha generado sufrimiento y, este, y tortura hacia este, un, un gran segmento de, de la población. Mm. Constituyendo al Estado en victimario, claro. cosa que también venimos diciendo, el Estado se transforma en, un, en una parte más ¿no? de las soluciones y se transforma... Este, constituye el peor delito que es el delito de estado, cuando el estado este, tortura, somete a violencia a sus este, a los destinatarios de las políticas públicas y a, y a, y a los habitantes de la población en general, ¿no? Mismo es, ya dar un contexto eh, precario es una forma de descuidar completamente a las personas que están privadas de su libertad, ¿no? Totalmente, totalmente. Uh -huh. Nosotros, ahora estamos exigiendo puntualmente que, que hagan lo que lo que ya la Corte Inter, la Comisión Interamericana le, le, le, le dijo al estado provincial la Corte de la Provincia también se lo dijo al Estado Provincial, al Ejecutivo, eh, Digo, hay que las personas que están detenidas en, en comisarías al día de hoy, todas están en, en potencial riesgo de vida, eh, hemos detectado que incluso pasan por las comisarías de niños de entre 8 y 18 años, jóvenes, este, con lo cual personas adultas, personas enfermas, Eh, entonces digo, hoy lo que tendría que hacer como primer medida y si quisieran al menos tomar una medida urgente producto de, eh, de lo que este caso evidencia es este, desalojar el, los calabozos es decir, esos calabozos incluso la, más de la mitad están clausurados con lo cual están poniendo personas al día de hoy hay personas detenidas en calabozos que ni siquiera están habilitados están clausurados por orden judicial o por, el, este, o por resolución ministerial de manera tal que hoy en ilegalidad absoluta, la mayoría de las personas que están en comisaría están de manera ilegal en esos, en esos, este, en esos calabozos. Estamos charlando con Rodrigo Pomar, es director de seguridad democrática de la comisión provincial por la memoria. Rodrigo, la policía bonaerense fue apartada ya de la investigación de lo ocurrido en Pergamino por la obvia implicancia que tiene. sí, sí, sí. Eso, eso es algo que, que bueno, al menos preliminarmente lo, lo, lo, tenemos constatado. Nosotros hoy nos presentamos con particulares amplificados y vamos a tener más novedades de la causa pero sí fue apartada de la investigación inicial las pericias se hicieron las autopsias se hicieron en la asesoría pericial de la de la procuración eh, la pericia de este para eh, evaluar cuál fue el mecanismo de, del incendio y demás la hizo este, bomberos de la policía federal y, y bueno y después estaríamos vamos a observar con más detalle quiénes intervinieron Sí, en los primeros momentos del hecho en lo que fueron el, el levantamiento de rastros y eh, y digamos y qué intervención tuvo o no eh, quienes estaban los, los policías que estaban en el lugar respecto de la escena del del hecho no tenemos ahí algunas algunas dudas respecto uh -huh. de cómo de cómo ocurrieron los primeros momentos eh, posteriores al hecho. Sorprende por el momento el silencio de la gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro de Seguridad Cristian Ritondo, porque hasta ahora se tomó como un problema prácticamente local sin ver el problema global, ¿no? Eh, pues sí, yo creo que es parte de eh, sí de, de, de una sí de una de un, de una forma en general de, de evaluar las la, la, la política. Creo, digamos, este, todos tienen claro que, que lo que ocurrió en Pergamino es este no es un problema local, es un problema ocurre en pergamino y puede ocurrir lamentablemente cualquiera de estos días en cualquier comisaría de la provincia, de manera tal que yo no sé si es sorpresa sino este preocupación porque la verdad es que este que digamos el hecho de no, de no este, salir a dar este, explicaciones a la población y al menos clarificar sobre cuáles van a ser las medidas que eventualmente se van a tomar es un es un problema grave cuando este, estamos hablando de una de una catástrofe y de una catástrofe potencial también no digo este eh, entonces bueno este, es una es preocupación más que más que sorpresa la que la que nos da el hecho de de, de no no haber recibido ningún tipo de, de respuesta o comunicación nosotros estamos enviando desde la comisión este eh, una serie de de pedidos a los distintos poderes del estado provincial y a la corte particular y al Poder Ejecutivo, porque también hay que decirlo, el Poder Judicial tiene mucha responsabilidad en, en el problema de de las de las cárceles, digamos, las personas que están y de todas las personas detenidas, ¿no? Este, que están detenidas en algún lugar, eh, digamos, eh, por referencia, y bajo la vela. Eh, También allí, en pergamino en particular, pero en la provincia en general, hay jueces que tendrían que haber controlado, y hay jueces que seguramente estuvieron, o, o fiscales y demás, y defensores, Que han estado en esos lugares y digamos no no nos consta que hayan tomado medidas este, al respecto con lo cual este, también habrá que evaluar en este caso y en otros este, cuál ha sido el desempeño del poder judicial, un poder judicial que tiene que controlar también los lugares de y que si ha tolerado que funcione un lugar sin sin las debidas condiciones materiales para por ejemplo superar un siniestro como el que ocurrió y bueno Eh, también habría que evaluar, la Corte tendrá que evaluar cuál es la responsabilidad de esos funcionarios judiciales. Uh -huh. Rodrigo, la última tiene que ver con informaciones de fines del año pasado, Cambiemos quiso entre gallos y medianoche en las últimas sesiones del Congreso tratar reformas del Código Procesal Penal, de la Ley de Ejecución Penal. Esto básicamente buscaba dificultar las salidas transitorias, algunos beneficios que tienen las personas privadas de su libertad y generó reacciones en muchísimos penales eh, del país. Quería preguntarte una opinión con respecto a esto y este debate que va a volver porque en su momento Cambiemos ha decidido frenar esa discusión cuando vio las reacciones a fin de año y no quiso un escenario tan conflictivo en los penales para un diciembre de 2016, ¿no? Exacto. Sí, no, no, la postura inicial es que nosotros precisamente cuando te hablo de, de, de políticas demagógicas, bueno, hacia eso vamos. Eh, la reforma que se propone de la Ley de Ejecución Nacional es una reforma regresiva. ¿Rodrigo, nos escuchás? Sí, yo te escucho. Ah, perfecto. Nos decías que te parecía regresiva lo que... No, no, no, que, que claramente son, son reformas regresivas. Eh, la de la ley de ejecución nacional, que es la, la ley marco, por llamarla de alguna manera, después las provincias tienen sus propias leyes de ejecución penal, eh, es regresiva, viola estándares ya existentes respecto a las personas privadas de libertad y obviamente quedaría este, eh, cercana a, a cualquier planteo de inconstitucionalidad, digamos, de manera tal que nosotros ya vemos transmitió nuestra postura a eso eh, también nos preocupa en la provincia de buenos aires hay proyectos este, que han sido anunciados con bombos y platillos entre ellos uno en particular que, este, que propone limitar eh, limitar las apelaciones eh, en la segunda instancia dándole efectos suspensivos, es decir si una persona recurre en segunda instancia eh, cuando llegó está libre durante el proceso eh, digamos de, de alguna manera, eso antes evitaba que la persona transcurra esa apelación detenida. Si este si esta modificación o esta reforma llega a puerto, este, lo que estaríamos teniendo un incremento exponencial de la cantidad de personas detenidas eh, durante el proceso y una vulneración clara a, este, a, los, de, a los derechos y garantías del, del, del debido proceso. Pero por otro lado, están queriendo limitar el habeas corpus como herramienta. El habeas corpus ha sido la herramienta por excelencia para este, grandes segmentos de la población, tanto respecto de eh, situaciones en las que una persona es privada de, ilegalmente de la libertad, como de personas que ven violentados, vulnerados ciertos derechos durante el proceso, de la libertad durante el proceso. Eso lo quieren limitar, eh, generando, digamos, un perjuicio eh, y un límite muy concreto a este, al acceso a garantías y a derechos eh, de las personas... Eh, digamos que habitualmente eh, son privadas de libertad de manera ilegal, que son fundamentalmente los sectores los populares. Eh, de manera tal que ahí ya tenemos una propuesta de reforma que muestra claramente cómo, por un lado, a veces se transfiere, la, se, se denuncia la preocupación por la situación y el, del hacinamiento carcelario y demás, pero por el lado se toman medidas Eh, políticas que van en sentido contrario si esa reforma llega a Puerto por supuesto que se va a incrementar la cantidad de personas detenidas y por supuesto que se va a incrementar fundamentalmente la cantidad de personas detenidas con prisión preventiva es decir, personas que están detenidas durante el proceso pero son inocentes uh -huh. entonces bueno eh, y hay una propuesta que también hay en danza de reforma estructural del Código Procesal que también nos da con estos antecedentes va este sentido en este sentido Evidentemente lo que vamos a tener es la profundización del problema y no un atipo de solución. Bien, Rodrigo, muy claro y muchas gracias por esta comunicación. Te mandamos un saludo. Gracias a ustedes, hasta luego. Rodrigo Pomares, director de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, que estuvo en Pergamino, donde murieron siete detenidos en la comisaría primera. La situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires.